Un sueño, un sueño, sueño De Jorge Luis, Borges. Jorge Luis Borges. Borges En un desierto, lugar de Irán Hay una torre muy alta de piedra, sin puerta ni ventana En la habitación cuyo piso de tierra y que tiene forma de círculo Hay una mesa de madera y un banco En, en esa celda circular un hombre que se parece a mí Escribe en caracteres que no comprendo un solo poema Solo el hombre que no por que no está el que que, que, que, un mundo, que, que no circular? El proceso no tiene fin y nadie, y nadie puede agregar los que los profesores no escriben